Eh, grupo Popular, señor Isasi Sí, gracias, señor presidente Bueno, voy a tratar de ser del, del BCE Que no es el Banco Central Europeo Sino breve, concreto y entretenido En poco tiempo Señor Colmenero Yo deseo que su nieto haya venido con un pan debajo del brazo Para la familia y para el abuelo Porque lo que es para Metro Bilbao Le veo poco poca situación al asunto eh, ¿Por qué? Pues porque a mí me produce... Cierta tristeza ver que ustedes han venido, señor presidente, señor consejero delgado, hoy a defenderse. No han venido con ganas de tener soluciones claras y concretas. Y me explico por qué no han venido a tener soluciones claras y concretas. Porque cada vez que hablan de soluciones, hablan de la chequera de los años anteriores. No hablan de soluciones a futuro, que es motivo por el cual estamos aquí, que es tratar de ver ...cómo se soluciona... ...qué está pasando con la vulga... ...y cómo se soluciona... ...pero es que yo no veo concreciones de... ...esto se arregla... ...contratando dos personas de aquí... ...sacando tres de allá... ...y poniendo... ...dos donde sea menester... ...y modificando en X puestos de trabajo... ...no... ...¿cómo se buscan puntos de encuentro... ...con los sindicatos... ...para buscar soluciones... ...y para ayudar a los ciudadanos... ...pues... ...pues por un lado con reuniones urgentes que son las que no se están produciendo de su lado ¿no? porque yo he visto y todos hemos constatado como cuando se pedía una reunión urgente de Semana Santa desde el punto desde, desde los sindicatos eh, ustedes les dijeron que no, no lo dejamos para el día 16 en lugar del día 9 porque claro, el 9 claro, igual caía justo en Semana Santa y no estamos, pero el 16 volvemos entonces es una pena que esto se produzca lo mismo que Pues venía la comisión, pues uno desea venir cuanto antes para buscar soluciones cuanto antes. Y esto desde el Grupo Popular lo hemos pedido. Y del lado de los sindicatos, que otra cosa hay? que se puede hacer para buscar puntos de encuentro y no lo hacen? Pues a mí me parece muy serio que, que incluso se ponga encima de la mesa el que, el que se pueda llegar a judicializar eh, el servicio de Nochebuena, cuando es un deseo de todos los ciudadanos de Vizcaya a través de los representantes que están en esta comisión, ¿no? Entonces, eh, todos hemos votado a favor aquí de que haya servicio de metro y alguien tendrá que asumir. Y no puede ser que esté en tela de juicio un asunto de estos, y menos en un momento de la huelga. ¿Qué han hecho ustedes hoy aquí? Pues han hecho una cosa muy simple. Han hecho una publicidad de Metro Bilbao impresionante, ¿eh? ...si yo fuese presidente de Metro de Bilbao... ...ustedes, yo les delegaba... ...la publicidad de Metro Bilbao... ...porque en eso... ...tengo que reconocer que hoy han estado... ...ustedes muy finos... ...en lugar de dar soluciones a un problema... ...han explicado... ...las excelencias suyas... ...y las no excelencias de los pasos previos... ...cuando ha habido excelencias previas... y ha habido excelencias suyas... ...¿eh?... ...cosas que les hemos pedido desde aquí... ...se han encargado de, de... ...enumerar, eh... ...pues... ...las quisicosas de esta comisión... ...que no vienen al caso de la huelga... ...que tiene a los ciudadanos tirados en el andén. Me han citado ustedes... ...que hubo 90 millones de usuarios el año pasado... ...pero es que... ...a mí no me preocupan los 90 millones de usuarios el año pasado... ...señor Leaga... ...no me preocupan esos 90... ...me preocupa que este año podrían ser 94... ¿Y por qué no van a ser 94? No van a ser 94 luego decir por qué. Porque lo mismo que en su... Creo que en la página 3... ...de las cuentas anuales e informes de gestión... ...dicen ustedes... ...que claro, que el resultado medio obtenido... ...en cuanto a calificación global del servicio... ...es de un 8,32 en el año 2010. ¿Vale? En rapidez tienen ustedes, tenían ustedes en el año 2010 un 8,77. En rapidez, ¿eh? Y en puntualidad un 8,62 de calificación. ¿Y hoy? ¿Cuál es el dato de hoy? ¿Cómo arreglamos esto? Es que el ciudadano no va a decir que yo le pongo un 8 en rapidez, ¿eh? Pregúnteme a mí, ¿qué le pongo? A ver, pregúnteme. A mí no me han preguntado. Veo a las señoritas cómo van con el libro, van allí y van preguntando a los, a los usuarios. A mí todavía no me ha tocado ninguna, porque tengo una gana de que me toque una, que ya ya le voy a decir yo dos o tres cosas, ¿verdad?, para que para que coste. Pero ese 832, o sea, es que no se va a dar, que es una broma. Es que nos han dado la Q de calidad, sí, y año que viene le van a dar la TQ. Te la quito. Sí, señor Oleaga van a hacer eso nos van a quitar la Q de calidad a todos a todo Vizcaya porque al final somos todos ¿eh? ¿por qué? porque no hay servicio porque el servicio llega tarde porque no hay rapidez porque la limpieza pues ahora está en un 8,7 pero vamos ya no está en un 8,7 esto era en el año 2010 eh, no está en ese 8,7 seguro y si tienen los datos dígamelo como usted sabe que el porcentaje de usuarios que era de 90 millones el año pasado no van a ser El porcentaje de este trimestre no va a ser el adecuado a esos 90 millones y no vamos a alcanzar los 90 millones. ¿Por qué? Porque no está funcionando el metro, no llega la hora, no pasa la hora, no se informa de los retrasos, porque hay unos señores que están discutiendo el chocolate del loro y están empeñados cada uno en sus asuntos, la dirección en los suyos y los otros en los suyos y no es un problema de que se comunique antes o después no es un problema de que pase el metro a la hora y no es un problema de absentismo no es un problema de que pase el metro a la hora y para que el metro pase a la hora hace falta que la dirección del metro se encargue de que el metro cumpla con sus necesidades y que la gente esté en su sitio y eso eso es obligación de ustedes dos y si hay alguien dedicado en eso le alabo el gusto al señor Prego que ha dicho que la que no ha conseguido en algún momento, ha reconocido que no ha conseguido que las cosas vayan por algún cauce, ha habido en una, en una ocasión en la cual lo ha aumentado me parece muy bien, pues bueno, pues que su obligación es la de tratar que eso vaya por ese cauce, porque para eso son los directivos del metro, o sea, no, no están ahí para para que venga el sindicato y diga que que rompo rompo esta baraja y se acabó la fiesta Ustedes están para poner soluciones, los demás ponen problemas. Y hoy, aquí, no se han vertido soluciones. Se ha hablado de cómo lo solucionaban los anteriores con la chequera. ¿Cómo lo arreglaban los con la chequera? Entonces, nosotros no lo vamos a arreglar con la chequera, ¿vale? De acuerdo. No lo van a arreglar con la chequera. Pues bienvenido el que ya no nos va a costar dinero. Entonces, ¿cómo lo van a arreglar? Claro. ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Más gente o menos gente? Eh... Yo no sé si las bolsas de trabajo eh, hace falta tocarlas o no. Lo que hace falta es que los ciudadanos no vayan a las bolsas de trabajo porque van al paro, porque el metro no pasa a la hora. Y porque los niños no llegan a sus exámenes porque el metro no pasa a la hora. Y porque las amas de casa no llegan a la compra porque el metro no pasa a la hora. El metro no pasa a la hora porque hay alguien que está empeñado en no prestar servicio a los ciudadanos. Y desde luego... Si está en su mano resolverlos, en mano de ustedes, que yo creo que sí, creo que lo mejor que podrían hacer nada más salir de aquí era coger a los señores de los sindicatos que probablemente estén en la puerta de esta casa, llevarlos a la calle Navarra, a la sede que tienen ustedes y sentarse de una puñetera vez a arreglarlo y no... Quiero, y no quiero que se borre del diario de sesión la palabra de una puñetera vez, porque podría ser peor la palabra que usase, pero es que ya está bien de tocar la moral a los usuarios de Metro de Bilbao, que son los que pagan para que ustedes estén donde están, y no les están dando soluciones, y lo que es peor, no les están dando servicios.